De arriba. Claro, hay que aprovechar los momentos y seguir eh, sumando, que sí. es lo importante. Y el buen juego que fue el otro día, jugó bien, Racing, jugó bien. Y bueno, hay que bueno, seguir con generalmente eso. Generalmente si jugás bien tenés más chances de ganar. Seguro. Ahora sí, son las 12. Quédense en la programación de M570, ya se viene uno contra uno con la mejor información del básquet y nosotros nos reencontramos el día lunes como siempre a partir de las 11 en nuestra casa, en Radio Argentina. Chau. No, no AM570 570. Radio, Argentina. radio Argentina Economía, Política, Deporte, Música, Pluralidad Radio, radio Argentina, Argentina. AM570 AM La, radio. La Radio Radio Radio es comunicación Radio, radio es actualidad, actualidad. AM570 570. Es Radio Argentina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 Estamos esperando a ver si, si podemos tener un diálogo con ellos, estamos abiertos a eso y, y esperar si, si en estos días terminó de solucionar este conflicto. Voy no a seguir jugando y tampoco quiero, Tan venimos, como te digo siempre, venimos en 2006 hablando de las pedidas y...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 Uno contra uno radio. Te caíste al agua y barco se va y ahora te acordas que no sabes nada. Arrancamos el último de la semana escuchando a los protagonistas que han pasado. Primero Pablo Bertone, el chico que había jugado en el básquetbol español, vino a la Argentina para jugar en Lanús, ahora en instituto este instituto que está realmente pisando fuerte en el arranque de la liga, esto decía Pablo Bertone. La verdad, nosotros tenemos un equipo para que varios jugadores sean partícipes, ganó en doble dígito sí, Green, Ron y la verdad, una pieza fundamental del equipo igual que Igual que los otros dos extranjeros también. Eh, tenemos la suerte de contar con ellos, que son que han estado en el liga y conocen, que saben de qué se trata esto. Rodney es su segundo año, pero bueno, es un animal y, y, y bueno, si ellos están bien y nosotros acompañamos, eh, creo que vamos, vamos, vamos a dar que hablar. Bueno, es el segundo año del de, de club en la liga, así que asentarse bien, no cortar tantos clavos como sufrieron el año pasado y clasificar al playoff, clasificar al playoff en una posición buena y a ir paso a paso. De Pablo Bertón Adrián Bocha, el alero de Olímpico de la Banda del ex Boca Juniors, nos comentaba lo siguiente antes del partido que Olímpico le ganó a Libertad en el televisado de la semana. Estamos conscientes de que, de que estamos en plena etapa de preparación. Fue una pretemporada realmente dura, donde hicimos mucho hincapié en, en, en las piernas. Así que bueno, el primer objetivo nuestro es la sudamericana. Siempre la primera salida cuando salí de Boca era de venir a un equipo competitivo. Venir a, bueno, con estar estos cajes jugadores, así que bueno, viste, son las aspiraciones, son máximas, eh, la, la vara está muy alta realmente, los chicos el año pasado tuvieron algún pasito de jugar la, la final de la liga y bueno, este año no, no es menor, armaron el equipo, lo largaron, así que bueno, ojalá que pueda estar a la altura de este partido De Adrián Boquia a Fede Ballaque, el también jugador de olímpico de la banda, nos contaba del presente de su equipo y cómo estaba la actualidad de Federico Ballaque. Esperemos estar a la altura de, de las ambiciones del club, eh, creo que, que poco a poco lo vamos a ir consiguiendo eh, y entre todo poder poder repetir eh, una campaña, sobre todo eh, con esa identidad que mostrábamos dentro de la cancha que la gente muy conforme se iba después de cada partido. Y, y obviamente confiamos en la estructura que se ha hecho del equipo para, para poder competir eh, durante todo el año y, y estar arriba. La idea es llegar a las finales de las dos competencias. De Fede Valdá, que Álvaro Calvo, lalero español, que anoche jugó otra vez para Ferrocarril Oeste en la victoria frente a Gimnasia de Comodoro, después de haber ganado el primer partido frente a Boca, en Galaico nos decía esto. Ah, Por jugadores, si nos conseguimos engranar, va a ser un equipazo. Podemos optar a muchas cosas. El problema es que, claro, hay muchos jugadores nuevos, yo llevo aquí 15 días, entonces todavía me falta agregarme a los sistemas. No, nah, El juego para mí la, es la mejor liga de, Sudamer de, de América, salvo la NBA. Eh, se juega diferente a Brasil. Brasil hay gente muy física, naturalmente. Aquí se trabaja mucho la técnica y también el físico. Pero es una manera que a mí me gusta muchísimo más. Es mucho más de conjunto. No es tanto uno por uno como pueden ser otras ligas. Prendió. Ya me habían hablado que los fans eran extraordinarios. Pero claro, tú tienes que vivir. He vivido los dos últimos minutos así impresionante. Ala, tío, ala, dijo Álvaro Calvo, y hay que vivirlo. El que está viviendo un buen presente, Juan Pablo Cantero, después de haber jugado en Lanús, el entrerriano nos contaba sus sensaciones en su nuevo equipo. Hola, Juanpi. Mucho más fácil jugar hay mucho más espacio, porque todos están eh, con la amenaza de tiro permanente. Eh, y bueno, cuando la verdad, cuando podemos ser un poco más dinámicos... Eh, Aprovechar esta defensa fuerte tomar rebote, empezar a correr Aparecen muchísimos tiros en transición Muchos tiros abiertos y varios con buena mano de tres eh, Y bueno, después tenemos las patas de, de García y de Lucas Faciano que, que también abren mucho la cancha El equipo se siente hoy mucho mejor en transición Corriendo la cancha, tomando lanzamientos, penetrando, todo eso Por ahí nos está costando un poco. Más allá que por el momento lo hacemos bien, eh, porque hay mucho espacios. Pero todavía creo que tenemos que pulir mucho más las ofensivas. De un entrerriano a otro español. En este caso, Luis Casimiro, el técnico del Herbalife Gran Canaria. El ganador de la Supercopa Endesa en el arranque de la Liga ACB. Don Luis, desde la madre patria, nos decía lo siguiente. Eh... Y cogiendo confianza, confiar más cada vez en nuestra ofensiva y desde ahí pues, me hace una gran victoria que le ha servido pues, para que este club sea el primer título que consigue en su historia. Yo creo que no, no nos podemos engañar, yo creo que etcétera, pues, no bueno, será complicado desbarcar a sobre todo al Club Barcelona y Real Madrid de, lo, de las posiciones que siempre o casi siempre están ahí, ¿no? En Argentina y la verdad es que me interesé muchísimo porque me ha parecido que, bueno, es una pasada a nivel de, de interés de entrenadores y sí que estuve interesado porque, aparte de eso, bueno, pues cabía la posibilidad en algún momento de poder ir a trabajar a, por Argentina y me lo planteaba muy seriamente, esa pues sí, posibilidad. Creo que es un baloncesto de muy buen nivel que, que se hace en Argentina. La posibilidad que tuvo Casimiro fue en obras sanitarias hace ya un par de años atrás. De entrenador español a entrenador argentino. Ronaldo Córdoba, el técnico de Boca, antes de la derrota de Boca, anoche frente a Peñarol de Mar del Plata. Ronnie nos decía esto. Es el carácter, que la, las ganas, que es, eso es imposible. Por ahí la, el juego, las ofensivas, mejorar la técnica, todo eso sí está en nuestra mano, pero la, la actitud para ganar los juegos es Eh, ya son, lo traen los jugadores y ellos demostraron que la que la tiene. Me parece que Foti es un jugador que conoce el juego, un jugador que me parece que se está recontraprobado y a nosotros para nosotros es un, un jugador fundamental. Marcus y Chris son muy trabajadores, yo creo que todavía le falta adaptarse, conocer cómo es nuestra liga, pero bueno, dentro de las posibilidades que nosotros tenemos, me parece que cumplieron y que nosotros tenemos plena fe en que sigan evolucionando. De Capital Federal al norte de la Argentina, de La Boca a La Banda en Santiago. Oscar Desma contento por la inauguración de la nueva iluminación, contento por el progreso que tuvo el estadio con respecto a otras temporadas por el piso nuevo y por lo que viene, que es la Liga Sudamericana. Esto nos decía el uno el Olímpico de La Banda. Todo tiene que ver con todo, esto no es una... Una, una, una casualidad, esto es una causalidad de todo lo que hace referencia o sea, la, el club crece, la ciudad crece, la provincia crece, y bueno, cuando terminamos, cuando apenas clasificamos hace un par de meses a la, a la liga con Fernando, dijimos, bueno, Fernando hagamos todo lo imposible para, para poder organizar un cuadrangular, y bueno, hicimos las gestiones, la, aceptaron nuestra, nuestro pliego, como se dice, y por suerte desde FIBA nos dieron el ok, y bueno, y trabajando a contrarreloj. A mí no me gustan las comparaciones, pero creo que estamos mejor que en la temporada anterior. Vamos a ver si lo podemos expresar y ojalá toquemos la madera y ojalá sea esta madera nueva que nos dé la suerte para que no tengamos ningún imponderable durante la temporada. Los testimonios de la semana en el último de la semana con mucha, pero mucha, pero mucha información. Quédese del otro lado, ¿eh? porque tenemos mucho para contarle. Testimonios, anécdotas, comentarios, alguna que otra información picante han pasado entrenadores argentinos y extranjeros Jugadores argentinos y extranjeros, dirigentes, todos aquí en Uno Contra Uno, donde te contamos la liga por AM570 como nadie en el básquetbol argentino. Uno Contra Uno Radio, todo el básquet en el aire. Anda, Jessy, sí, anda, estamos acá. Nosotros estuvimos hablando con María, con María, con Noe, con Jessy, con todas las purretas que tiene este programa con Santiago, sí, Purretas, ¿qué pasa? con. Sí, sí, las purretas. Ah, pensaba que iba a decir otra cosa. Y eh, yo soy capaz de decir otra cosa. Pero las pibas, las pibas del programa, las pibas del programa. Este, con Santiago, con Franco, eh, bueno, nos divertimos mucho, la pasamos bien. Tratamos de informar este, lo, lo mejor posible. Algunas tiran tiros, otras preparan el mate, otras musicalizan el programa. Eh, este... Es así, la vida de nuestras chicas acá transcurre de diferentes maneras y de diferentes motivos. Eh, hay una noticia dando vuelta a ver, no es una noticia porque no está confirmada, entonces es un rumor que fue creciendo en las últimas horas y que ayer por la tarde este, terminó por ahí de